¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá estamos.、Eh, se ha aclarado que los actos de cierre del ciclo electivo permiten la presencia sin límite de, de personas. ¿Por qué no nos contás? Sí, eso ha salido a decir el Ministerio. Es un tema que se venía trabajando y viendo, obviamente, desde la c o m i s a r cuáles eran las condiciones epidemiológicas que. Está la vista que han mejorado,、eh, eso no significa que no, que no haya que tener、eh, los cuidados necesarios. Pero bueno, ha sido aclarado por el Ministerio, creo que bastante claro respecto de cómo se hacen, si son al aire libre,、eh, bueno, funcionando más o menos como está funcionando el resto de los eventos. Bien, ¿y cómo dirías que está funcionando desde Utelpa? Por supuesto, el, el ciclo l e c t i v o ya en su cierre, pero ¿cómo dirías que.? que Se dieron últimos, estas últimas semanas en el funcionamiento. Y con algunas cuestiones que tienen que ver con el cierre de ciclos, el cierre de clases、eh, de dos años de pandemia, donde bueno, hubo que hacer balance, hubo que、mm, revisar un poco la evaluación, las notas, todas cuestiones que les preocupan y los ocupan a los docentes.、Eh, también hubo jornadas institucionales, cuestiones que. Desde el sindicato hemos ido pidiéndole al ministerio que sea lo más claro posible y obviamente que、eh, primero se trabaje sobre lo urgente y se dejen algunas cuestiones para, para avanzar el año que viene. Como, ¿Cuál o m c es, Pero, por, ejemplo, no, por ejemplo, respecto de la resolución de evaluación? Claro,、eh, la evaluación creemos... que, que generó algún ruido, vamos a decirlo así, la evaluación ciclada a sí que trascendió con... Ese... Sí, nosotros lo que reclamamos en su momento y pusimos de manifiesto al Ministerio era el, el cuestionamiento, no al, al planteo de, de la evaluación en sí que se viene trabajando, sino a los tiempos, ¿no? A los tiempos institucionales, porque, bueno, para, para hacer una evaluación integral y para que las y los docentes puedan ponerse de acuerdo en evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que haber tiempos institucionales que no los hubo. Entonces consideramos que, que fue apresurado, pero estamos de acuerdo obviamente en el cambio de paradigma, en el trabajar en una evaluación no punitiva, cuestiones que, que la mayoría de los docentes también están de acuerdo y que vienen haciendo, ¿no? Pero los tiempos no, no están. Pedimos también、eh, horas institucionales para trabajar en eso,、eh, en avanzar en estas cuestiones que son fundamentales, sobre todo para nivel medio. Uh -huh. Nivel primario tiene historia en esto, tiene otro recorrido. Trabajan por cargo, o sea, están de lunes a viernes, toda la mañana o toda la tarde trabajando. Tienen algunos espacios en los que se pueden reunir para planificar y para, para avanzar.、Eh, pero bueno, no es así con el nivel secundario. Y, y Claudia, respecto de eso del secundario puntualmente y este, este planteo, ¿hay? ¿Hay algo previsto? El, ¿El gobierno dio a entender que conformará algún ámbito de discusión de estos temas? Por ahora,、eh, nosotros lo venimos pidiendo hace bastante tiempo, pero es algo que, que es más complejo porque en realidad lo que está en discusión también es el puesto de trabajo de los compañeros de secundario. ¿no? Nosotros venimos pidiendo. Pueda ver la manera de, de que los docentes tengan menor cantidad de escuelas para poder tener mayor pertenencia institucional y para poder avanzar en horas institucionales. Pero bueno, son todas cuestiones que aparentemente van a ir avanzando、eh, el año que viene. Con,、eh, también hemos pedido, por ejemplo, el movimiento de permuta que, y concentración que le permite a los docentes poder hacer ese movimiento y concentrar en una sola escuela. Veremos cómo. Qué se puede lograr de ese, de ese pedido. Aparentemente se van a realizar las permutas del año que viene, pero bueno, veremos después si los docentes en la realidad, uno por ahí planifica o piensa las, las cuestiones desde el marco legal, desde lo que permite el estatuto, pero después hay que ver en la realidad si se puede, ¿no? Porque bueno, hay muchos docentes que trabajan en más de tres, cuatro escuelas, incluso hasta seis o siete, que es algo. Impensado poder concentrarte en una institución y ni te cuento en todas, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que la fragmentación del puesto de trabajo tenga un impacto sobre el sistema y también, obviamente, el, el más grave sobre el, el trabajador y la trabajadora. Bien. En las últimas semanas, para cerrar un año especialmente、eh, particular y extraordinario, lo sabemos,、eh, se ha generado este conflicto con. Los profesionales de la ginecología,、eh, UTELPA, está a la cabeza de los reclamos para que el SEMPRE o, la, o el propio gobierno provincial intervengan.、Eh, también ha habido novedades en, en las últimas semanas. ¿Cómo ven el panorama ahora en este momento? Y nosotros,、eh, como bien vos decís, hay un doble reclamo: por un lado, a la obra social, porque nosotros hacemos un aporte muy importante a la obra social. Creemos que, que hay que mejorar un montón de cosas. También creemos a nivel nacional y también a nivel provincial que debe haber un, un programa de salud integral, porque hoy lo que vemos también es fragmentación en el sistema y vemos cómo los intereses、eh, de determinados sectores hacen que, bueno, que la salud pase a ser、eh, un comercio indiscriminado y el que termina pagando es、eh, l afiliado a o la afiliada siempre en este caso, pero es una problemática que tienen todas las obras sociales, que terminan impactando siempre sobre el más débil n o de la cadena. Pero bueno,、eh, es muy grave、eh, algunas cuestiones que tienen que ver con poner、eh, en, esta, en esta época tan complicada para la salud justamente a las mujeres en una situación、eh, completamente... p e l i g Respecto o s a r de lo que tiene que ver con la prevención, con el tratamiento, con aquellas que están por, por tener、eh, familia, bueno, cuestiones muy graves, ¿no? Que nosotros estamos pidiendo, como bien vos decís, soluciones a, a quienes creemos responsables de todo esto.、Eh, la intervención del gobierno provincial, porque es además quien, quien conduce nuestra obra social.、Eh, hemos elevado nota, hemos pedido audiencia junto con la multisectorial de mujeres la semana pasada. Justamente porque es un tema, en el caso de los ginecólogos, que a t a ñ a a las mujeres. Pero bueno, vemos también、eh, que este conflicto de los ginecólogos ha puesto de manifiesto un montón de cuestiones que tienen que ver con la obra social. Y desde、eh, la Intersindical de Salud en, a nivel nacional, se está pensando y se viene trabajando hace mucho tiempo con Noemí Tejera en la Secretaría de. De salud e t c é t e r a en una intersindical provincial, n o en la posibilidad de que、eh, todo ese sector de salud、eh, se junte, forme y empiece a trabajar para pensar en normativas que sean integrales y que garanticen la salud, básicamente.、Uh -huh. En este momento,、eh, está claro una afiliada al SEMPRE, por ejemplo, que tiene que acudir a su ginecólogo o ginecóloga. ¿Está claro con qué se va a encontrar? Digo, ¿qué, qué, qué financia la obra social? Porque ha trascendido en las últimas horas que é l SEMPRE i hace un aporte económico, pero tampoco está muy claro eso, que ustedes sí lo tienen claro, ¿se ¿sabe e s cómo en esta.? No, nosotros salió el fin de semana un comunicado, incluso la representante nuestra en el Nora Pelizar y nuestra en el instituto、eh, nos pasó ese, ese comunicado escueto que no sabemos, o sea, lo que, se, lo que está diciendo SEMPRE i es que va a garantizar. La, la práctica va a garantizar la consulta, pero bueno, tampoco sabemos cómo se va a desencadenar、eh, este conflicto, ¿no? Lo vemos como muy grave porque así como surge en, este, en esta especialidad, puede surgir en otras, y la verdad que creo que es、eh, un tire y afloje en el que ya te digo, los perjudicados somos los afiliados y las afiliadas, y por otro lado también、eh, cómo se pone presión sobre el sistema público de salud, ¿no? Creo que es algo que el gobierno provincial va a tener que resolver de la mejor manera posible porque la salud pública no puede absorber todo aquello que se hacía por la vía privada, n o、claro. que sostenían las obras sociales. Pero ya te digo, creo que la discusión、eh, en primer término es poder resolver estas cuestiones, pero hay una. Una problemática de fondo que es mucho más grave, que tiene que ver con una discusión a nivel nacional, con un marco normativo nuevo que piense en un sistema de salud nacional integrado. Nosotros hablamos siempre y queremos avanzar en este tema y nos cuesta muchísimo, con todo, incluso nos cuesta con siempre el tema de la prevención. ¿no? Creemos por ahí que hay determinadas patologías que se pueden prevenir y que, sin embargo, hay mucha atención después de que la enfermedad está. Entonces, trabajar en prevención, pero poder brindarle a las y los afiliados información q u e a s i e n t e el acceso a la consulta, por ejemplo, es algo que también nos opusimos históricamente al aumento del bono, porque creemos que la gente va a la consulta para prevenir justamente, no porque no creo que vayamos al, al médico porque estamos aburridos. n o Entonces, aumentar la consulta también es frenar un poco todo lo que tiene que ver con prevención. Y básicamente lo que pedimos es esto, una política de prevención para todas las patologías de manera integral,、eh, cosa que también le reabría dinero a la obra social. Pero bueno, son cuestiones que, que uno va analizando lo que se puede lograr a mediano y corto plazo y aquellos、eh, proyectos o aquellos reclamos que son como más estructurales y que, y que ya están un poco más condicionados por estructuras. A nivel nacional, por discusiones que se tienen que dar seguramente en el Congreso y un montón de cuestiones que la CETERA viene trabajando. Muy bien, Claudia, agradecemos. Y si querés agregar algo más de estos temas o algún otro que consideres interesante, te escuchamos, más vale.、Eh, no, respecto de la evaluación,、eh, decirles que、eh, ha habido la semana pasada, estuve hablando con otro medio, el tema de la evaluación que realizó la UNESCO. Decirles que no. La, ¿Las aprender, decís? No, las aprender son del Gobierno Nacional. También estamos en desacuerdo con las aprender. Creo que decir por último que estas pruebas estandarizadas ponen de manifiesto que、eh, la mercantilización de la educación y, y la mirada de los grandes grupos económicos que a nivel mundial dominan el mercado educativo avanzan. Por eso es importante por ahí que la comunidad entienda que. Un resultado de una prueba como la que realizó la UNESCO hace poco tiempo, que dice que las y los estudiantes argentinos tenemos bajo rendimiento、mm. en lengua y matemática,、eh, está dejando de lado un montón de cuestiones que hablan del contexto, que,、eh, que dejan de lado el último gobierno neoliberal que tuvimos en la Argentina, porque es una, un balance de 2016-2019, así que claro, la importancia. Sí, sí. La importancia, digo, que tiene analizar las condiciones socioeconómicas para poder hablar de, de la evaluación y de los rendimientos. n o、eh, Creo que es una reflexión que, si bien por ahí la sociedad no tiene demasiado conocimiento, seguramente ha visto la tapa de los diarios o ha visto en los diarios digitales esto de que los chicos y las chicas tienen bajo rendimiento. Sí. Y bueno, p、sí, a l e n t e e s o Y además este, es como que se perdió un poco la mirada crítica, si es que pudiera verla, ¿no? porque estas evaluaciones son como que te ponen un número ahí, una etiqueta, no se sabe bien qué están midiendo, a quién le tomaron, qué, cómo.、Eh, pero... Sí,、eh, en el en caso este, de las pruebas este... de la UNESCO se tomaron, creo que 5 mil、eh, sí. solamente en todo el país. Y hacen comparaciones con distintos países latinoamericanos.、Eh, la verdad que no tiene nada que ver la realidad de, de algunos países latinoamericanos con el argentino.、Eh, entonces, bueno, son como pruebas、eh, estrictamente cuantitativas y lo que hacen es buscar un ranking que no tiene sentido. Un claro, ranking entre y, países. Y lo que decía Claudia, que por ahí. Eh, se genera, bueno, el, el, los sectores neoliberales en general siempre miran con mucho interés estas pruebas,、eh, pero lo que ocurrió frente a estos resultados es que sectores que no son neoliberales de la política en general, llamémosle nacionales, populares, como quieran,、eh, lo que han hecho es una interpretación también diciendo, bueno, este es el resultado del gobierno macrista, porque justamente terminaba en 2019 la, la evaluación. Digo, no hay en general. Nunca una mirada crítica y profunda sobre qué significa esa evaluación, quién la hace y para qué. Eso es,、eh... Sí, nosotros por eso desde c e t e r a siempre estuvimos en contra de las pruebas estandarizadas. Obviamente que las, las más terribles son las, las pruebas PISA, porque son financiadas por multinacionales que lo que hacen es、eh, avanzar con la privatización de la educación a nivel mundial. Pero bueno, estas UNESCO tienen las mismas características, son estandarizadas, no, no pretenden nada más que mostrar. Algunas parcialidades que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son algunos contenidos, no son todos los contenidos, son algunos, chicos, no son todos.、Eh, y bueno, y la comparación entre países、eh, que tienen distintas características también creo que, que deja de lado una faceta muy importante. Y esto que vos decís es el aprovechamiento、eh, político de un resultado. Nosotros, los docentes, hacemos un análisis más profundo. Y respecto de las que se desarrollaron en todo el país y en toda nuestra provincia en el último año del, del nivel primario, las pruebas aprender tienen una característica que, si bien también entran dentro de las pruebas estandarizadas, es una información que solamente accede la escuela. Entonces, bueno, no hay, acá no hay ranking、claro. y no hay competencia. Entonces,、mm. eso es, es positivo porque en realidad hay que sacarle ese velo competitivo y discriminatorio a los resultados.、Eh, Entonces, bueno, algo de positivo tienen, pero seguimos diciendo y reclamando que la evaluación tiene que ser otra cosa, tiene que ser una evaluación integral, tiene que haber、eh, participación de todos los actores y, y no se tiene que、mm, solamente llegar a un resultado que determine una condición. Creo que lo que tiene que permitir la evaluación es mejorar, crecer,、eh, ofrecer más calidad educativa, Pero bueno,、eh, eso es lo que ha pasado la semana pasada respecto de las evaluaciones, por eso no lo quería dejar pasar. Gracias, Claudia. No, gracias a ustedes. Hasta luego.